Buenas, acá desde Folkeados eh, presento en voces a Luz Giulietti. Hola, hola, ¿cómo están? Agustín Seconato en batería. Presente, presente. Juan, mi hermano Merino en guitarra y composición. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, y yo, Ignacio Merino, también composición y piano. Eh, bueno, les queremos comentar que mañana viernes 20 A las 8 en punto vamos a estar tocando en la Casa del Bicentenario en Bolsón Un repertorio único, lleno de, de composiciones, de joyitas Que estuvimos trabajando con estos excelentes músicos Y bueno, es a la gorra y los esperamos Algo, sí, que... Sí, ¿Sí? algo que queremos agregar también es que eh, Este encuentro va a estar dedicado a, a Tommy y va a ser muy especial para nosotros y esperamos compartirlo con ustedes algo para agregar acá a la banda va a estar increíble bueno sí, va, a estar increíble. va a estar tremendo Nos Nos esperamos. Será Nos a la gorra mañana en la casa del bicentenario folqueados listo, va